Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. En la tarde de ayer recibíamos comunicación de la Unión Médica de Maldonado, que nuclea a los profesionales médicos de nuestro departamento, donde se manifestaban algunas preocupaciones que tienen que ver con esta decisión de jugar la Copa América de Selecciones en Brasil, ¿verdad? Y este cambio de Argentina-Brasil a que es más o menos como salir de Guatemala y pasar a Guatepeor, ¿sí? Bueno, para saber cuáles son los elementos fundamentales que manejan los profesionales médicos de nuestro departamento, Estamos en contacto con quien es la presidenta de la Unión Médica de Maldonado, con la doctora Ana Bernenco. ¿Cómo te va, Ana? Buen día. Buenos días. Un saludo muy grande para ti y a tu audiencia. Este, bueno, muchas gracias por la invitación. A ver. Qué sí, a bien. ver qué andan pensando los médicos y razonando los médicos sí, sobre esta situación. Exactamente. Como si, si fuesen eh, pocos los problemas, ahora tenemos otro, ¿no? Le, le, le, le informo. Eh, hace ya unos cuantos días este, que en el seno del GRE se viene discutiendo eh, el armado de la organización por la Comebol, de la Copa América, que en un principio se había definido en Colombia, eh, la cual se tuvo que suspender porque Colombia le pide retrasar eh, la fecha sanitaria, a lo cual la Comebol se y busca otro lugar, como, es, como fue Argentina, que acaba de entrar en cuarentena obligatoria nuevamente y se vuelve a suspender, y se decide Brasil. Con lo cual nosotros, nos, este, por supuesto, nos preocupamos porque eh, justamente se elige un país en el cual se está circulando a alta velocidad con el riesgo que esto conlleva de eh, que estas produzcan nuevas, eh, con el peligro de que la vacuna pudiera o no ser efectiva. Entonces, de ahí nuestra gran preocupación de que viaje todo este contingente hacia un país en el cual, si bien sabemos que no van a haber espectadores y que la movida no va a ser tan importante, que eh, conlleva un alto riesgo. Eh, no, Ana, no te, te escuchamos, te escuchamos algo entrecortada, ¿sabes? Ah, bueno, este, a ver, a ver, estás está con manos a ver, libres. No, no, no, a ver ahí se me escuchan. A ver, a ver dale, dale, probamos ahí. Bueno, eh, nosotros estamos con una gran preocupación porque este contingente al reingresar al país, eh, bueno, eventualmente puede eh, ingresar con eh, contagios, este, con cepas eh, que todavía no circulan en el Uruguay y que ya una situación complicada y grave como tenemos nosotros, nos puede venir a complicar aún más, ¿no es cierto? Con el riesgo que conlleva de la, de, de la eficacia de las vacunas, ¿no? Si, si, si estas cepas nuevas este, son fáciles de ser eh, neutralizadas por nuestras vacunas. Bien. Ana, eh, se confirmó en la noche de ayer que no va a ser con presencia de público. Hola. Se nos, se nos cortó la llamada. Está, no, teníamos alguna dificultad. Eh, intentamos nuevamente... Este, Andrea, vamos, voy, contigo, voy contigo Frecuencia abierta Información confiable Llegaron las primeras dosis Pero hay muchas más en camino Empezó la vacunación en Maldonado Para los grupos de riesgo Y continuará en forma escalonada Para toda la población Hacerlo es un acto de conciencia Y de solidaridad Vamos a dar vuelta a la página y empezar a prepararnos para la próxima temporada, priorizando el empleo de nuestra gente, sin banderas políticas, con la celeste en el corazón. Por vos, por todos. Maldonado se vacuna. Junta Departamental de Maldonado. MaldonadoNoticias.com El único diario digital de Maldonado. La información adecuada con la dinámica de este tiempo. Ágil, actual, variado, confiable. Maldonado Noticias. Lo que viene ya está aquí. Frecuencia abierta. A ver, ¿me escuchas ahí, Ana? Sí, perfecto. Bien, perfecto. Te, estaba, te estaba diciendo que en la noche de ayer el gobierno de Brasil eh, confirmó de que no va a permitir la presencia de público en las tribunas. Por lo tanto, eso va a desanimar, supongo yo, a muchos ciudadanos de Uruguay en cruzar hasta Brasil para, para ir a, a ver los partidos. Eh, ¿Eso de alguna forma no, no mitiga la preocupación de ustedes? Eh, nosotros ya desde un principio sabíamos que iba a ser sin espectadores, mm. eh, no es esa la preocupación nuestra, la preocupación es cuando retornan al país ese contingente de eh, equipo técnico, jugadores, familiares que se trasladan con ellos, etcétera, eh, viniendo de una zona que, este, como todos sabemos, es de altísimo riesgo de contagios y no solamente por las cepas que ya conocemos, sino por cepas nuevas que eventualmente puedan estar... Eh, eh, formándose en este momento, ¿no?, debido a la alta circulación, a la alta velocidad con la que se está replicando el virus en ese país. Uh -huh. Sí, es cierto. Eh, ustedes, eh, en lo que tiene que ver con la rutina de todos los días, con el trabajo tan particular que genera esta situación de la pandemia, ¿han, han visto una, una profundización en lo que tiene que ver con, con el riesgo y y lo, lo difícil que resulta combatir esta variante P1 que justamente llegó desde Brasil? Bueno, como tú bien sabes, eh, ha cambiado eh, el hospedador. Eh, tenemos gente muy joven en CTI, gente muy joven que se está muriendo. Mm. Y bueno, este, en el fondo, en definitiva, y esto es una opinión absolutamente personal, eh, pero que un poco va eh, de, de acuerdo a la posición que ha tomado el gremio, eh, parecería que con tanta muerte, eh, parecería como una prioridad, una ¿no? Armar este campeonato. Uh -huh. Bien. Eh, como presidente de la Unión Médica, también aprovecho a preguntarte la confirmación en la entrevista que se le hizo en subrayado ayer del presidente de la República, de que el gobierno eh, no, no está dispuesto a, a profundizar en lo que tiene que ver con restricciones a la movilidad, sino que se juega al avance de las vacunas. Eh, ¿es un elemento suficiente como para poder revertir esta situación a corto plazo y básicamente empezar a bajar el nivel de, de muertes diarias? Bueno, ellos tienen todo estudiado, ¿no? Entonces, aparentemente la fecha límite es este 15 de octubre o por ahí, en el cual se van a empezar a ver los resultados de la vacunación. Esto es un tema que ya viene definido por el equipo de gobierno y el equipo sanitario de gobierno. Por supuesto que nosotros pensamos que la movilidad y la, este, ha jugado muy mal para todos nosotros, y que hubiera sido, por supuesto, como opinamos la mayoría, una buena cosa, restringirla. Pero este, esto ya está estudiado y viene definido así del equipo de gobierno. No, no, no, más que expresar nuestro desacuerdo, no, no podemos hacer, ¿no? Bien, pero entonces, este, eh, ¿esperamos hasta octubre con, con estos números de todos los días? Y Sí, es, aparentemente esa es, es, es, es la idea, ¿no? Es mucha, mucho, son son más, más los muertos que vamos a, a sumar que los que tenemos hasta hoy. Si, sí, sí, si mantenemos, si mantenemos eso sí. estos números. Sí, eso sí, exactamente así. Bueno, sobre el tema particular de, de, del llamado para consultarte, ¿algún otro comentario, sugerencia, eh, reflexión sobre esta situación de la Copa América? Bueno, nosotros en lo que estamos ahora es tratando de trasladar nuestra misma inquietud a toda Latinoamérica para conseguir de la adhesión de otros grupos médicos, de colegas de todo el continente y bueno, entre todos, un poco manifestar nuestra eh, eh, opinión de la imprudencia que este, estos nueve países estamos, este, están a punto de cometer. ¿no? Bien, Ana Bernengo, gracias por esta comunicación muy amable. Eh, un gusto, como siempre, y bueno, estamos a las órdenes. Muchas gracias a ustedes también. Muy amable, hasta pronto. Federico Buizán, Pablo Broder, Mauro Mendiburu, Pablo Callafa, Lucas Fachelo, Elvira Rovira de Panzardi. Deportes, economía, espectáculos, tránsito y humor. Referentes principales en la mañana de Frecuencia Abierta por Aspen 103.5. Comunícate. Llámanos. Teléfonos 42446792 o 42446793. Comunícate. Tu opinión cuenta.